Yoshinori Osumi, el maestro de la autofagia. La ciencia está llena de personajes cuya pasión por lo invisible ha cambiado el rumbo de la humanidad. Uno de ellos es el biólogo japonés Yoshinori Osumi, un hombre cuya curiosidad por los mecanismos celulares lo llevó a descubrir uno de los procesos más fundamentales para la vida, la autofagia. Gracias a su incansable investigación, Hoy sabemos cómo las células limpian y reciclan sus propios componentes, un hallazgo que le valió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 2016. Pero, ¿quién es Yoshinori Osumi y cómo llegó a transformar nuestra comprensión de la biología celular? Acompáñame en este viaje por su vida, sus teorías y su legado científico. Orígenes humildes, mente brillante. Yoshinori Osumi nació el 9 de febrero de 1945 en Fukuoka, Japón, poco antes del fin de la Segunda Guerra Mundial. Creció en un país que se reconstruía entre ruinas, pero también en un ambiente que empezaba a valorar la educación y la ciencia como motores del progreso. Desde joven mostró interés por los fenómenos naturales, lo que lo llevó a estudiar biología en la Universidad de Tokio, una de las instituciones más prestigiosas del país. Durante sus estudios universitarios, Osumi fue ganando reconocimiento por su enfoque meticuloso y su curiosidad insaciable. Decidió especializarse en biología celular, un campo que en las décadas de los 60 y 70 comenzaba a crecer rápidamente gracias a los avances en microscopía y biología molecular. La llamada de la ciencia básica. Después de completar su doctorado, Osumi pasó algunos años en el extranjero, trabajando en instituciones de prestigio como la Universidad Rockefeller en Nueva York. Esta etapa en Estados Unidos fue crucial para ampliar su visión científica y familiarizarse con tecnologías de punta. Sin embargo, su corazón seguía latiendo por la ciencia básica, por las preguntas fundamentales que no siempre prometen resultados inmediatos, pero sí descubrimientos revolucionarios. En los años 80, de regreso a Japón, Osumi comenzó a trabajar con un organismo simple pero muy útil para la ciencia, la levadura de panadería, s a c c h a r o m y c e s cerevisiae. Aunque parezca sorprendente, estas células microscópicas han sido esenciales para entender procesos celulares que compartimos los seres humanos. El descubrimiento de la autofagia. Fue en este contexto donde Osumi centró su atención en un fenómeno poco explorado hasta entonces: la autofagia. Palabra que proviene del griego y significa literalmente comerse a uno mismo. La autofagia es un proceso por el cual las células degradan y reciclan sus propios componentes. Esto les permite adaptarse a condiciones de estrés, como la falta de nutrientes, y eliminar estructuras dañadas o innecesarias, previniendo enfermedades y asegurando su correcto funcionamiento. Aunque ya se sabía que las células tenían mecanismos para degradar proteínas y orgánulos, Nadie entendía bien cómo funcionaba este proceso a nivel molecular. La autofagia era como una caja negra, sabíamos que existía, pero no que la activaba ni cómo operaba. En una serie de experimentos ingeniosos realizados en los años 90, Osumi logró identificar los genes clave involucrados en la autofagia en la levadura. Usando microscopía y técnicas genéticas, observó cómo estas células formaban estructuras llamadas autofagosomas, que encapsulan partes del citoplasma para luego fusionarse con los lisosomas, donde su contenido es degradado. Este trabajo pionero no s o l o demostró que la autofagia era un proceso altamente regulado, sino que también reveló que los genes implicados en la levadura tienen homólogos en las células humanas, lo que abrió la puerta a su estudio en el contexto de enfermedades humanas. Una teoría que transformó la medicina. La teoría de Osumi sobre la autofagia no se quedó en el laboratorio. Con el paso del tiempo se ha demostrado que este proceso está relacionado con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, infecciones, cáncer, envejecimiento celular y hasta diabetes. Por ejemplo, en el caso del Alzheimer, se ha observado que una autofagia defectuosa puede impedir la eliminación de proteínas tóxicas, lo que contribuye a la muerte neuronal. En el cáncer, la autofagia puede jugar un doble papel: por un lado, ayuda a las células tumorales a sobrevivir en ambientes hostiles, por otro, si se regula adecuadamente, puede inducir la muerte de las células malignas. Gracias a estos hallazgos, la investigación sobre la autofagia se ha convertido en un campo estratégico de la medicina. Con el desarrollo de fármacos que buscan modular este proceso para tratar diversas enfermedades. El reconocimiento global. El impacto de las investigaciones de Osumi fue tan profundo que en 2016 recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, uno de los galardones más prestigiosos del mundo científico. En palabras del Comité Nobel, Sus descubrimientos han llevado a un nuevo paradigma en nuestra comprensión de cómo las células reciclan su contenido. Osumi recibió el premio con humildad, como un homenaje a la ciencia básica. En entrevistas posteriores, declaró: Nunca trabajé esperando un premio. Mi motivación siempre fue la curiosidad, el deseo de saber. Más allá del laboratorio, un maestro silencioso. Yoshinori Osumi no solo es un científico brillante, también ha sido un educador comprometido. Durante décadas ha dirigido grupos de investigación en Japón, formando a nuevas generaciones de científicos que continúan explorando el fascinante mundo de la biología celular. Su estilo de trabajo es metódico, paciente y profundamente humano. No cree en los atajos ni en las modas científicas. Para él, la ciencia es una aventura intelectual que exige perseverancia, imaginación y respeto por la evidencia. A menudo ha insistido en la importancia de apoyar la investigación básica, aquella que no busca resultados inmediatos pero que puede cambiar el futuro. En una era dominada por la urgencia de lo comercial, su voz representa una defensa serena del pensamiento a largo plazo. El legado de Osumi. El legado de Yoshinori Osumi no se mide solo en publicaciones científicas ni premios. Su verdadero aporte está en haber abierto una puerta al entendimiento de cómo se mantienen vivas y sanas nuestras células. En haber demostrado que lo pequeño puede encerrar los secretos más grandes de la vida. Gracias a él, la palabra autofagia ha pasado de ser un término técnico a convertirse en un concepto clave en medicina, biología y longevidad. Y lo más inspirador es que su historia nos recuerda que la curiosidad es la mejor brújula para descubrir el mundo, y que incluso las preguntas más simples, como cómo se limpia una célula, pueden llevarnos a respuestas que salvan vidas. ¿Qué nos enseña Yoshinori o Sumi hoy? Que los procesos celulares son tan elegantes como cualquier obra de arte. Que la ciencia básica es esencial para el progreso de la medicina. Que la paciencia, la disciplina y la pasión por aprender pueden transformar el mundo. Y quizás lo más importante, que nunca es tarde para hacer grandes descubrimientos si seguimos haciéndonos preguntas con el corazón abierto. ¿Te gustó este contenido? Si te apasiona el mundo de la ciencia, los descubrimientos que cambian la historia y las historias de personas extraordinarias como Yoshinori o Sumi, te invitamos a suscribirte a este canal. Aquí exploramos el universo del conocimiento con profundidad y entusiasmo, para que cada vídeo sea una chispa de inspiración. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos episodios. Dale like si aprendiste algo nuevo. Y comparte este vídeo con alguien que ame la ciencia tanto como tú. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo descubrimiento.